Están de las 6, nos vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros Buenas tardes comisario, ¿qué tal? ¿Cómo te va Carlito? vos lo la audiencia ¿no? Muy, Muy bien, bien. bien, muchas gracias por atendernos ¿Cuáles son las novedades de últimas, de las últimas horas? Sí, en la fecha se inició una causa por robo en una obra ubicada en la calle Volonté al 2268 donde resultó damnificado Roberto Alaimo y donde autores ignorados trajeron algunas herramientas de trabajo eh, Algunas de esas herramientas Eh, fueron recuperadas en la finca de un joven que estuvo eh, detenido la semana pasada en esta dependencia policial, eh, por lo cual él mismo ha sido vinculado a esta causa y se sigue trabajando para lograr la recuperación de la totalidad de las herramientas. Uh -huh. En este hecho interviene la doctora Patricia Hortel y se sigue con la investigación pertinente. Uh -huh. Esa es la, la fecha Muchas gracias comisario, muy amable. Eh. Usted, hasta, hasta luego. Doctor. La palabra entonces del comisario Darío Almendros con este hecho donde habían robado las herramientas nosotros seguimos con más música en la tarde del asiento 106 pedidísimo este tema que está